No importa el lugar, el servicio siempre está. El día del relojero o el día del animal. No importa si estás bien, no importa si estás mal. Reite con nosotros el día del animal. Porque siempre estamos aquí. Ay, si el servicio te hace rey te da lindos momentos no te vas a olvidar jamás es indestructible si no compraste entrada cuando fuiste a ver aquí es el La luz que te da placer carna es bajo consumo sabes no Igual. El aire se pone distinto Raro, tenso La confusión es moneda corriente Algunos mutan Se sacan sus máscaras Esas que tanto habían mostrado Y de a poco se ponen otra Y así continuarán por el tiempo de los tiempos El resto, los y las que van sin máscaras sienten un hondo desaliento. Pero esto ya pasó otras veces. Solo es cuestión de esperar y hacer, de estar alertas y seguir luchando, por más que todo parezca conspirar. Por más que quieran vender que mejor es no hacer nada. Porque el olvido no es bueno, nos hace volver a cometer los mismos errores. Pero la resignación, esa sí es mala. Esa es la que hace que ya no unimos más. A los y las que sueñan a los y las que nunca tuvieron máscaras ni las tendrán va dedicado este programa. Servicio humorístico de Radio Pero qué lindo, qué lindo volver a casa, volver a una emisión especial el servicio humorístico. Qué lindo poder esta vez traer esta esta excusa que es el Día Internacional del OVNI. Ay, yo pensé que era el Día Internacional del Animal. Parece, ¿no? Porque la cortina decía eso, decía que era el día del animal. Nos quedó mal la cortina del programa anterior, del especial anterior. Estamos en nauta 106.3, en radionauta.com.ar. Mi nombre es Pablo y no estoy solo, ya lo habrán oído antes. Cuando me interrumpía lo que estaba diciendo, tengo el agrado de compartir esta velada de jueves 2 de julio Con mi compañero del Servicio Humorístico, Juan Paramio. ¿Cómo estás, Juan? ¡Ah, qué presentación! Qué, qué, ¡Qué honor que me presentes así de esa manera! ¡Un gusto, Pablo! Un gusto también para mí, Juan. Tenemos un programa muy cargado de, de cosas relacionadas a, a los OVNIs. ¿En serio? De cosas relacionadas a la radiofonía y los OVNIs. ¿Pero por qué de los OVNIs? Perdona que no escuché la, la editorial... Que hoy, ah, hoy es 2 de julio. Hoy ah, es 2 de julio. Y la gente se preguntará quizás por qué el 2 de julio es el día mundial internacional, perdón, de, de los OVNIs. Día raro, ¿no? Día raro. Resulta que la fecha está asociada con el llamado incidente de Roswell, que aconteció en 1947, cuando un aparato volador que muchos consideran como una nave extraterrestre, se estrelló cerca de la ciudad estadounidense de Roswell, Nuevo México. Hay muchas teorías con respecto al incidente de Roswell. Una de las teorías que se elabora más tarde, en 1978, tiene que ver con que el gobierno supo de este incidente, por supuesto, y no solo fue un incidente y quedó ahí, sino que Concurrió la CIA a, a este lugar, a Roswell, y encontró cuerpos de alienígenas. Entonces, podemos decir que Estados Unidos eh, sabe que estos extraterrestres este, están, están aquí, claramente. Pero desde antes, eh, Estados Unidos, desde 1938, se dice que Estados Unidos tiene contactos extraterrestres. El gobierno de Estados Unidos actualmente posee tecnología alienígena. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos documentales, hay mucha información dando vuelta en la red. También dicen que no, que en realidad era simplemente un globo meteorológico. Esas son las versiones que siempre quieren este, difundir, ¿no es cierto? Para sí. decir, no, no pasó nada. Pero todos sabemos que... Es muy probable a esta altura de la circunstancia y de lo que es esa potencia imperialista que sí, que tengan extraterrestres, que tengan naves voladoras y que hayan ido al espacio. Entonces, en teoría, el 2 de julio de, de ese año cayó eh, un objeto raro y, y el gobierno se lo quedó algo así. ¿Por eso se festeja hoy el día? Por eso se festeja hoy el día. Eh, Ahí se juntan 50.000 personas cada 2 de julio en Roswell... Y hacen exposiciones, seminarios, conferencias. Muy, muy interesante. Bueno, eh, teníamos... Tenemos una joya de la radiofonía que queremos pasar a, a presentarle... Ah, esto me contaste impresionante. A los y las oyentes. Sí. Resulta que en Chacauco, en 1946, si mal no recuerdo, se... Realiza la primera, ya habíamos escuchado eh, desde Chascomús, la primera transmisión desde una carreta. En este caso es la primer transmisión de una carrera de carretas. Eh, como está la carrera de caballos, la carrera de galgos, la carrera de auto, la carrera de atletismo, digamos. Eh, en su momento se quiso imponer esta, esta este deporte, que era la carrera de carretas. Mirá. Esto transcurrió en Chacabuco. Y eh, se realizó una transmisión De esta carrera Mucha gente del otro lado Estará preguntándose ¿Qué tiene, ¿Qué que, tiene ver que ver la carrera de carretas Con los ovnis? Es que justamente en esa primer transmisión Mundial De carreras de carreta Cuando los locutores Están en proceso de Describir cómo acontecía Dicha carrera Observan Un ovni ¿Qué es un OVNI? Es un objeto volador no identificado. Pero todos sabemos que tiene cierta cualidad de los ovnis Por ejemplo, tienen movimientos que serían contradictorios a, la, a, la, a lo que es la fuerza de gravedad. Digamos, cuando uno ve un avión, ve que tiene un, una línea que va trazando, ve que no sé alguien que se tiene en paracaídas va a caer para abajo, etcétera El OVNI lo que hace es moverse de un lado al otro como si fuese un campo antigravitatorio. Esto es lo que ven esto es lo que ven Estos dos relatores de carrera de carreta en Chacabuco. Así que si te parece escuchamos el audio de la carrera de carretas y escuchamos claramente eh, esta intervención en la carrera de un objeto volador no identificado. Transmisión, Radio Carreta, primer transmisión en vivo de una carrera de carretas. Estamos en la ciudad de Chacabuco, Correlario 1928. Los competidores están en sus barcas y largaron. Primero la nueve, Sueños Ángidos. Segunda la seis, El Correo Feliz. Tercero la dos, Mary Chen. Quinta la siete, Madame Bovary. Sexta la quinta, Martín Fierro. Comenta el paisano Atilio. Eh, parece una carrera de carreta. Entra en la primera curva, podemos observar cómo se están enganchando las seis, el córno, dos velitos a Marichel no se puede soltar, está fuera de control. Chocar, esto es un desastre, el comenta. El paisano Atilio. Eh, eso parece un choque de carreta, patrocito. Ah, continúa la carrera que mira allá en el horizonte algo no se asoma, no estamos seguros, pero nos parece que sería un hombre, comenta el ¿eh? paisano Tilio. Eso es la lumala, patrón. Una oh, luz mala y así continúa la carrera entre la segunda curva de la recta final Martín Fierro quiere anticipar cerrando sobre el lado interno a Madame Bovary Pero no lo logra, Madame Bovary se despega del pelotón Martín Fierro La luz fuerza, la luz mala, lugar, patrón Y segundo pasa a los ángelos Comenta el paisano Atilio Están prendiendo fuego los campos Ayuda, ayuda Entra eh, en la recta final, esto es impresionante, cuánta velocidad Roberto, cuánta velocidad, exactamente, mucha velocidad, debemos recordar que para ver el plegazo de audiencia, estos pilotos de carreta no son ningunos improvisados, sino que son profesionales que se han formado durante seis veces. El hornero, el hornero, me mataron el hornero, ayuda. Se aproxima a Merinche por sector izquierdo, pero por fuera se observa ah. como el cornudo Ferenice empieza a tomar ventaja, el melón toma ventaja, cruza por el primero el cornudo perinche, ¡Cruzaron el disco! Los melones se acomodan solos cuando la carreta está en marcha Y ataca la transmisión de radio carreta de la ciudad de Chacabonco en esta que fuera pretrevisión de la carrera de carretas con una increíble aparición de Dabi en medio de la carrera. FM 106.3, Radio Nautica. Qué lindo tener este tipo de testimonios, en este caso escuchábamos la primera transmisión de una carrera de carretas, año 1928, ciudad de Chacabuco. Es notable, Juan, como en el medio de la carrera aparece el, el objeto volador no identificado, se hace un breve comentario, luego el, el comentarista empieza a decir otro tipo de cosas, yo no, no sabemos bien el contexto, no hemos encontrado fuentes que hayan estado en ese momento eh, pero bueno evidentemente una, una una digamos como a uno de lo, al relator sobre todo no, no lo termina de conmover el hecho de la aparición del ovni en cambio el comentarista sí y, y bueno eh, empieza a desviar sus comentarios hacia el objeto volador cuando el comentarista sigue comentando la, la carrera Muy interesantes también las carreras de carreta, me imagino, en su momento. No, la verdad es que el, el, el dato este que he encontrado es impresionante. Yo no imaginé que existía una prueba tan fehaciente de que de algo así. Se escucha clarito que el, que el otro que anda de fondo gritando dice la luz mala, la luz mala. Y, no, bueno, pare, parece una prueba real. Capaz que el, el, el relator estaba mirando a la carrera hacia el frente y todo esto ocurría en el fondo, ¿no? No, no sabemos bien cuál era la disposición de... Eh, de esa, de esa pista de carrera hay un dato de un incendio en un campo en el más o menos en el año que, que decía ahí la grabación Sí, en 1928 hubo eh, una un, un incendio en chacabuco fueron cientos de hectáreas que se prendieron fuego no sabemos bien si, si es exactamente el mismo día pero eh, si estamos... la vaca está bien tampoco como y si la vaca está bien tampoco claro eh, y el hornero parece que no bueno Tenemos eh, ahora una, una pequeña un pequeño documento también de una columnista de este servicio humorístico que es la señora Antigua. Ella tuvo ella tuvo eh, cuando joven un incidente, también ser en las afueras de la provincia, tuvo un incidente con un plato volador, como ella le dice, ella se niega a decir que es un ovni, ella dice que era un plato volador extraterrestre. Lo identificó. Ella lo identificó, claro. La tiene eh, claro, la señora. Y tenemos un, un pequeño documental, una entrevista que le hicieron. Eh, y bueno, como es una... una una Participa, participa mucho acá en, en lo que es el servicio humorístico, queríamos traer también este testimonio para, para contarles a todos los oyentes y las oyentes que, bueno, la señora Antigua también... Y muy jovencita, 15 años tenía Corría el año 1946 Y bueno, si te parece, Juan, podemos escuchar este pequeño documental Sus gestos son pura sinceridad La más amable es la señora antigua Ella fue abducida en 1948 Tenía 15 años serio inserios tener ella había salido a recolectar frutos a la campiña cuando de repente se hizo de noche si, sí, recuerdo que había salido a recolectar frutos iba muy contenta y de golpe se oscureció porque el sol giró la tierra y esto se hizo de noche a ella la oscuridad no le daba miedo pero se preocupó por su familia el único miedo que tengo es el Alzheimer, no le tengo miedo a nada, si no, no le tengo miedo a la oscuridad a nadie. Pero me preocupé por la familia, querida. Así que, emprendió el regreso. Mientras volvía cantando al Internacional, ve en el horizonte una luz muy fuerte. Pensó enseguida que era la luz mala, pero lejos de sugestionarse y tener un pensamiento vulgar repleto de ignorancia, sabía perfectamente que el mito tiene su origen en el fenómeno real del del Fuego Fatú. ¡Exactamente! Yo venía y vi la luz, y le ¿vale? dije, el Fuego Fatú, claramente yo lo sé. Es una fosforescencia producida por la descomposición de baterías orgánicas sobre el suelo o enterradas a poca profundidad, querido. estos yo tengo miedo! ¡Son vulgares lo que empiezan es sí! Así que, ¿siguió caminando? Sí, y seguí caminando pero la luz se acercaba cada vez más y se movía de una manera cuasi azarosa sin seguir ningún patrón ligado a la gravedad Me di cuenta que esa luz venía muy rápido hacia mí y no seguía ningún patrón de la gravedad por lo tanto no podía ser un objeto terrestre que levantaba vuelo sino que se trataba de un objeto extramundo No tuvo tiempo de pensar más que la nave voladora comenzó con las maniobras de aterrizaje que se vieron interrumpidas por el constante apedreo que fue propiciado por la señora antigua. Sí, entonces se empezó a tirar piedras, yo no quería que aterrizar, yo no quería que aterrizar. Entonces, de la nave se escuchó una voz que decía, "Venimos en son de paz." Se escuchó la voz decía, "Venimos en son de paz." Esa frase se escuchó dos veces. Cuando se repetía por tercera vez, una piedra arrojada por la heroína rompió el altavoz. Cuando estaba sonando la mitad de la tercera vez, le rompí el altavoz de piedras piedrazo y los hice callar a esos extraterrestres. Luego, un silencio de unos segundos. Entonces yo empecé a gritar, ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No nos queremos! ¡Es obvio que si viene de tan lejos es porque los quieren saquear! No tengo memoria antes, no pasó lo mismo con los españoles y los paso lo mismo con las transnacionales, así que extraterrestres, fuera de aquí, fuera de aquí. Luego, la señora antigua volvió a la carga con las piedras, lo que hizo amedrentar a los extraterrestres y que nunca más volvieran por esa zona. Y entonces empecé de nuevo con las piedras y le rompí todos los foquitos de la nave voladora. ¿eh? Y sabes que nunca vas van a volver por esta zona y nunca más volvieron antes de esa idea. había venido muchas veces pero esta vez se cruzaron conmigo, con la ciudad antigua. Esto fue un aporte del servicio humorístico de Radionauta. Y así escuchábamos este pequeño, esta, esta historia de la señora antigua. Aguante la señora antigua, aguante Increible, la señora antigua. Increíble, la verdad antigua. que sí, estamos orgullosos de que sea partícipe de lo que es el servicio humorístico, lo que es esta casa que es Radionauta, que una señora que a sus 15 años espantó a los extraterrestres tirándole piedra tirándole piedra y diciéndole, no vengan, no los queremos, porque si llegan... Es muy interesante lo que dice hace poco... Un planteo sociocultural. Claro, es que Stephen Hopkins hace poco no. dijo justamente eso. Comentaba que en realidad no hay que salir a buscar extraterrestres, porque si los extraterrestres tienen la tecnología para venir acá, lo único que le va a interesar, en el caso de que existan y si más o menos, es el agua son los recursos que tiene la tierra. De lejos se ve celeste la tierra por el agua. Entonces mejor no salir a buscar a nadie eh, de hecho en un momento cuando cuando tiran esa esa no me acuerdo cómo se llama esa nave en donde mandan un, un, una sonda una sonda, una sonda, bueno, con un disco, un CD de oro en donde estaba la molécula, molécula que por la que nosotros nos componemos y el hombre y la mujer, era mucha información para un extraterrestre. Eh, si la agarran nos pueden hacer percha. Pero bueno. Hay otro periodista de esta casa que es el señor Orlando. El señor Orlando conduce un programa en el servicio humorístico que se llama Mi sueño es decir Paralelepípedo. Qué bueno que me salió porque es muy difícil y es un poco la gracia de ese programa que la gente no, no pueda decir Paralelepípedo. Bien, además de ser un, un excelente conductor, es un cronista a la vieja usanza. Es el cronista que se toma el tren que se baja en la estación y que empieza a preguntar a Ay, ver qué yo, es lo que pasó. Yo charlé con él, había prometido, va, dijo que tenía una re nota, que había encontrado algo muy bueno, no sé en qué quedó en eso. Sí, lo que nos prometió y nos mandó es una nota con una vidente, una medium, que se conecta no solo con espíritus, sino con extraterrestres. Es del barrio de Plátanos. Así que Orlando está cerca porque Orlando desde Velazategui ah, se tomó el tren, este un, una parada y bueno, se bajó, estuvo preguntando porque no se sabe bien la dirección, no nos la pudo decir porque él preserva sus fuentes, no como otros periodistas. Entonces, bueno, encontró la, la casa de esta señora, e hizo una una nota que si te parece Juan podemos pasar a escucharla. No digas. Mi nombre es el señor Orlando y estoy muy contento de echarlo de el responsable de Radio Nauta en este el día especial, de inaugurar y internacional la OVNI. Estamos en la ciudad de Plátano, partido de Verasachegui, y hemos llegado a lo de Brunilda, que es una médium. ¿Cómo estás, Brunilda? Chiquito, mi nombre es brunela Shilda Cali de la partida, pero muchos me conocen como Bruce Shilda, la hija de la llama. Y practico el vudú desde muy niña, temanme poderosos, sientan mi coraje los miedosos injustos. Lo he estudiado toda mi vida, deberías recordar mejor mi nombre. Discúlpeme, Brusilda, ¿y usted de, de dónde es? Y que he recorrido toda nuestra América con mi familia. So, soy especialista en vudú de Colombia, vudú guaraní, hechicería quechua y vudú argentino. ¿Y qué, ¿Y qué ha traído con, con usted en todo este largo viaje que ha hecho? Traigo tus deseos y también tus ilusiones. Traigo velas, mira. Traigo un calendario, traigo cachamay, traigo estas cartas. Traigo fuego, traigo una verdad, gordito. ¿Y, ¿Y por qué me dice, gordito? Perdona, querido, perdona. ¿Cómo me dijiste tú, Orlando? ¡Música! ¡Vamos, gitaro! Estoy recibiendo algo Estoy sintonizando una, un, una, un perfil de Facebook Micaelo, Micaelo ¿Vas a estar ahí? Apáguenlo, ¿hay wifi aquí? ¿Hay wifi? Oh, eh, sí. ¡Música, gitaro! ¡Alérbico! ¡Cinchi! si estoy si de ¿Usted también se puede contactar con extraterrestres? Eh, eh, no, con extraterrestres no ¡Upa! i p'allà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 Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar Tú sabes ni qué pasao, es un servicio humorístico fa ser de un mas de un mas eu sientu sed puntutes pero que lindo es volver al aire uh, caro uh, estar al aire, Caro. Me encanta Uf. aunque sea de día. Acá cerramos todas las persianas y parece de noche, así que no me importa nada, Caro, ¿cómo estás? Ay Eugenio, re bien, re contenta que los chicos del servicio nos dejaron usar un ratito el aire. Ahí están, Pablito y Juan, atrás del vidrio, buena onda. ¡Qué bueno! mira cómo lo saludó, caro y el pulpo, no siempre me vine, ahí. Pablito, no me guiní ni el ojo, te voy a hacer pecha. Ah, caro, vos siempre tan sensual, caro. Te viniste también muy sensual, como viste vestida, con contale ese ese disfraz de alienígena que tenés, caro, a la gente. Me dice trencitas, boludo, ¿no? mira me dice trencitas, ¿no estoy re piola? Estás muy piola, y lo que pasa es que no se te ven la cara, caro, con esa máscara, pero estás muy linda, caro. Bueno, bueno, qué qué lindo es estar al aire, esto es muy bueno, claro está muy bueno. lindo. Uh, uh. Cómo me gusta y cómo me gusta el ovni, caro, porque a ver, ¿quién no vio a un hombre alguna vez? Claro, yo he visto, yo no puedo contar porque estaba con gente que, bueno, no podría contar con quién estaba. Entonces, eh, tendría que contar una historia que no llegaría a, a ser clara. Porque, bueno, estaba con personas muy famosas, ¿viste? Que a mí me gusta mucho eh, las personas famosas. Y estábamos con ellos tomando eh, una merienda en el río, me acuerdo. Y... Era un yátero, ¿cierto? Y de golpe vivos aparecer este una luz que se acercó. Bueno, estuvimos charlando ahí, compartiendo un poco unas virundelas, ¿no es cierto? Pero bueno, no venimos a hablar de nuestra historia personal, sino que además hoy es 2 de julio, caro. Y vos sos especialista en que, caro... Ay, sí, boludo, me traje unas efemérides para festejar. En <risa> efemerides, especialista en eso y me encanta. A ver, contámosle qué pasó. Estamos re contentos hoy igual, ¿eh? Porque también te estás olvidando un detalle, boludín. Te estás olvidando algo. Estamos estrenando página web nueva, ¿eh? Ay, en serio, claro, no sabía. Qué alegría. ¿Cómo se no? llama la página web? Otro programa pedorro.edu.com.ar Qué bueno, gracias al Ministerio de Educación que nos, que nos dio ahí el hosting Y, y a Edu bueno, de la biblioteca también Y a Edu de la biblioteca que tiene un hosting Me parece que el Ministerio le, le, le paga a Edu por el hosting, ¿no es cierto? Bueno, eh, contalo... Felicidades, Felicidades, EUG, boludo Llegaste a los 2 millones de seguidores en Twitter, boludo Ay, Estoy muy contento, yo no quería lo quería decirlo ¿Lo festejaste? No. Un aplauso. Eugenio Rabazzoni, nuestro conductor llegó a, a 2 millones de seguidores, eh. ¡Qué alegría, la eh! Gracias. Yo no quería decirlo claro porque Eugenio, no me... Argentina, Argentina. No me gusta hablar de mica, no por eso lo no quería decir esto de Vamos, vamos a tratar de llegar a los dos millones y medio. Por favor, síganos porky 69 que es Eugenio, ahí va a estar Eugenio. todo ahí la información yo subo de todo. Mira, lo que se me cruza Yo lo pongo en Twitter, no me cayó y quiero concursar por el premio eh, escritor de Twitter eh, 2015, así que estoy... Por favor, síganme, compartan, retuiteen lo que yo tuiteo porque estoy muy contento. La verdad es una es una herramienta que la gente no se da cuenta eh, lo importante que es. Contanos, Carlos, qué pasó 2 no de junio pero de otro año. Un 2 de julio también ocurrieron otras cosas importantes, además del Día Internacional del OVNI. En 1900, clavadito, el conde Ferdinand Zeppelin hace volar su dirigible de 128 metros de largo a 400 metros de altura durante 6 kilómetros todo sobre Alemania. Esto sucedió hace 115 años. Pero qué bueno, cómo volaba el Conde de ese caro. El Conde de Zeppelin. Y otro otro otra cosa que otro acontecimiento que sucedió el un 2 de julio en Argentina en 1930 nace Carlos Saúl Menem presidente de Argentina en 1900 desde 1989 hasta 1999. Qué grande el Turco, que era una persona con estilo, una una persona con sexapil, caro eso que que todos queremos tener, porque de fondo todos queremos tener eso, pero no nos ativamos a decirlo ni a llevarlo a cabo en cambio él, la verdad yo lo lo admiro. No sé, no quiero no quiero hablar de política, lo ¿no cierto, hablo simplemente como persona. No, la política hay que empezar a separar lo que es la política de lo que son las personas, son cosas distintas, Caro. Sí, son cosas distintas. Estos son dos acontecimientos muy distintos, ¿no? Uno de ellos es el nacimiento de una máquina sin sentimientos que después iba a causar uno de los incendios más recordados de la historia, donde desapareció todo lo que había a su alrededor, con fotografía y todo, ¿no? ¿No me creés? Eh, y el otro acontecimiento es la creación del Zeppelin, del dirigible. Ah, muy bien, caro, cómo hace jugás con el doble discurso, el doble sentido, me encanta porque uh, uh, algo estoy? que no hay que hacer, caro, prensita, algo que no hay que hacer que a mí me enseñaron en éter en es no hay que, no hay, no hay que subestimar al oyente, caro, eso es lo importante Ah, eso no lo hay pusiste en Twitter anoche, me hiciste caer una lágrima yo Bueno, caro, perdoname, contanos que otra cosa aconteció un 2 de julio en el Reino Unido, el inventor italiano Giulielmo Marconi presenta la primera patente de radio, lo que le acreditará en el futuro como padre de la radio y de las telecomunicaciones inalámbricas. Aguante, Giulielmo no, Marconi. Aguante, Giulielmo Marconi. Hay que hacerle un, un monumento acá en Olga Vázquez porque estamos muy contentos de que exista la radiofonía y poder expresarnos a través del Éter. Bueno, Caro, trajimos acá para, para presentarte. Mm. Algo que es muy interesante, vos que siempre andas con la cosa ahí alternativa, la medicina, los saumerios, sí, el yoga, el chakra, la chakra, no sé cómo es eso, claro, mancame tu, que tu padre mandaron, le tiene una chakra. Mancame que mandaron un whatsapp. A ver. a ver. ¿Sí me decías? No, que tu padre tiene una chakra, que tiene soja, como de un campo tiene, ¿qué tiene? Sí, sí, sí tiene. Un campo, ¿no cierto? Sí. Bueno, no sé si tiene que ver, pero seguramente eso a vos te, te retrotrae esta cuestión de la de lo alternativo, de los métodos alternativos. Y tenemos un, un pequeño audio, un recorte. La verdad que hicimos un recorte. Vamos a ser sinceros con el oyente y la oyenta. Porque uh. hicimos un recorte de otro programa que que sale acá en el servicio humorístico que habla sobre la medicina alternativa. Y este caso habla con un profesor. En el cual eh, el, el profesor está muy eh, inviscuido en lo que es eh, las abducciones, claro, eso que abducciones cuando te chupa el extraterrestre, te Ay, chupa. Ah, cuando te tomas un licuado. También, y después te chupa el extraterrestre, entonces acá el doctor va a explicar cómo hacer para que el extraterrestre no te chupe nunca en tu vida, claro, si te parece, lo escuchamos. Eh, en el que tenemos como siempre, como acostumbramos a un especialista de renombre En este caso el doctor eh, Joseph Mikrovsky Buenas tardes Roberto, ¿Cómo... Doctor ¿cómo te va Roberto? Doctor Mikrovsky, es un gusto que esté con nosotros y que venga a hablar Hemos eh, eh, pautado esta entrevista hace mucho tiempo Muchas gracias, es un placer para mí Eh, ser invitado, bueno, esta audición de tanto renombre dentro de lo que es la radioforía Argentina, no es cierto este, por suerte me pude hacer un hueco en la agenda, vos sabés que estoy, estoy de paso por Argentina bien, yo soy argentino estoy viniendo de un congreso el sur de California y ahora me voy a... también al sur, pero de Inglaterra, otro congreso que bueno, estamos por suerte yendo a muchos congresos este para debatir, no es cierto esto de, de lo que es la nuevas técnicas de la medicina alternativa, como la llamamos nosotros. Mikoski ha logrado llevar eh, un tema a lo largo del mundo, en muchos países el doctor trata alrededor del mundo el tema de las abducciones. Sí, los orogetos extraños. Sí, eh, a veces no estaba, usted sabe, conoce el dicho más vale que sobre y lo no que falte. Bueno, se trata de eso un poco, lo que nosotros proponemos es... A ver, si uno eh, conoce que existe un riesgo, si uno... A ver, eh, Roberto, mirá, esto es sencillo. Si uno no quiere ver, no ve. Si uno no quiere ver que hay abducciones de seres extraterrestres, no lo ve. Si yo te digo que eh, no hay agua en el bar si querés no la ves, pero te vas a ahogar. Entonces, mejor que sobre y no que falte es nuestra consigna. Y todos nuestros métodos tienen que ver eh, justamente con esto, con... ¿Cómo, pero, ¿Cómo generar algún tipo de campo magnético para que los extraterrestres ni nos vean a nosotros? Seamos invisibles, entonces anda tranquilo por la vida y no tener que sufrir alguna abducción en algún momento, ¿no es cierto? Esto es uno... uno... Yo no sé, ¿vos te has abducido alguna vez, Roberto? Eh, la verdad que no, y no he tenido... Ni ningún caso pero seguramente de... conocerás a alguien que ha sido abducido he escuchado mucho se escucha es porque eh, los medios están en contra porque yo, yo sostengo que hay muchos periodistas que han sido abducidos que le han modificado los genes y le insertado un chip entonces lo primero que hacen es ocultar las abducciones cada vez que aparecen de ¿Usted los tiene un... por eso me parece muy valiente Roberto de tu parte y de la parte de, de parte de esta radio que que puedan estar hablando de este tema sin ningún tipo de bordaza como la de España o como la de cualquier otro medio hegemónico discúlpeme doctor, le quiero hacer una pregunta usted tiene el método Entonces, yo, eh, esto, doctor, sí eh, usted tiene el método antes, usted tiene el que, método para saber nada, si una persona tiene un chip adentro antes que nada está, que, que, que quería, eh, sí, decime usted tiene el método antes, para eh, Eh, decime, a ver las abducciones sí, roberto consiste en meter un chip ay, adentro del, ay, adentro del ay, cuerpo? Ay, sí. ay, mi pregunta ay, es eh, ay, las abducciones ay, ay, hay, eh, hay distintos tipo de abducciones Roberto eh, tenés, hay una que simplemente eh, que se extraen los órganos a las personas, en eh, los platos voladores eh, y otras que las devuelve tal cual, pero exactamente modificada eh, su cerebro no se las acuerda. Un, Usted no con, se las acuerda. Con haciendo... con, un, con un chip en el cerebro en el cual entonces en, eh en vuelve eh, eh, gente parejada, digamos, este desde los extraterrestres. ¿Qué propone, sí. la... Doctor, sí, ¿qué no... propone la medicina alterna alternativa? Sí, la medicina alterrachativa. Eh, bueno, eh, nosotros lo que estamos eh, llevando acá en estos congresos es una vacuna que cuesta mil dólares y bueno, es una vacuna que usted la, se la pone y queda inmunizado de por vida para las abducciones y bueno, así poder ser una persona más libre, ¿no es cierto? Mil dólares. ¿Hay alguna otra manera de lograr el mismo efecto sin pagar la vacuna? Eh, sí, R Roberto, yo te puedo pasar para todos los oyentes y las oyentas que estén escuchando esta prestigiosa audición en Radio Nauta 106.3, te podría pasar eh, una pequeña receta casera que tiene una, una impunidad de un mes, o sea, habría que repetirla todos los meses este para así estar a salvo estas abducciones. Cuéntenos, doctor. Bien, eh... Eh, debemos, yo le, le pido a todos los oyentes y las oyentas que tomen list que tomen nota, que hagan una lista con, esta, con estas cuestiones que le voy a pedir. Eh, así puede en su casa, cada uno, cada una, realizar este esta pequeña cura en contra de las abducciones. Debemos mezclar una pila un poco usada con la arcilla, para empezar. Luego la dejamos vacinar dos días. Eh, necesitamos un kilo de tomates para salsa, dos cabezas de ajo, tres Anoto. cucharadas de jalea real cuatro cartones cosas? de 43.70 un kiwi verde dos tiras de asado 70, de esto. vaquillona un peine para piojos una cartera de colectivero también llamada sobaquera dos ovillos de lana, espera, medio espera, paquete espera, de espera. manteca ¿dónde se quedó Roberto? en una masilla en Arcilla, dejar vacilar dos días Con la pila usada sí. Luego un kilo de tomate para salsa Dos cabezas de ajo Tres cucharadas de jalea real Cuatro cartones de 43.70 Un kiwi verde Dos tiras de asado de vaquillona Un peine para piojos Una cartera de colectivero también llamada Dos ovillos de lana Medio paquete de manteca Bosta de cebu Tres decodificadores de cable Dos cacerolas del 2001 Una hoja en blanco Y un lápiz y un padre o tutor y así procedemos entonces anotamos en el papel no quiero ser abducido por un ovni en letra imprenta y en inglés por las dudas los ovnis no sepan castellano sería algo así como I don't want abducity with the UFO eh, entonces ese papel UFO yo le explico Roberto eh, en inglés ovni la sigla ovni en inglés es UFO eh, por eso es with the UFO no Ese papel lo doblamos en tres eh, Luego lo prendemos fuego Mientras comemos el kiwi verde Y nos lavamos los pies Vos sos el este que llamas siempre Ustedes me están no, cargando no, Producción, ver, escúcheme una yo cosa Yo no soy ningún, ningún de, yo siete años en la facultad Al yo pedo no a soy el pedo, tú dices, soy una persona con o sea, título del de medicina de esta cancha activa y que, que se me que respete. Te no te no te puedo cuidar. tolerar, voy a cortar, voy a cortar porque no puedo tolerar. Que no puedo tolerar. No, Esto fue un aporte del servicio humorístico de Radionauta. Me olvidé lo que tenía. ¿Cómo? Servicio humorístico Radio flauta Seguimos en este otro programa Pedorro en Radio Nauta, caro, estoy muy contento, muy contento, vamos a mandarle saludos a Juárez, que nos escribe, nos pide un saludito, ahora lo voy a retuitear en el Twitter, también a Álvaro que nos está escuchando, un gran tuitero, Álvaro, caro. Ay boludo, qué buena nota que hicieron ahí, que linda encontró. nota, además como echa luz, no es ¿no, cierto. ¿Cómo sí. echa luz a, a esto de las abducciones, caro? ¿Qué es abducciones? ¿Es cuando no tiene sentido? No, caro, eh, eh, no tiene sentido lo que vos me preguntabas, caro. Bueno, vamos a, a continuar, ya nos tenemos que despedir de esto que es otro programa pedorro. Bien arriba, a ver, Pulpo, tirame un poco de discoteca. ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah, sí, oh, sí, es Pulpo, ¡Era no. Pulpo! <ríe> ¡Pulpo! ¡Súbeme la música, Pulpo! ¡Eh, eh, eh, eh, eh, eh! ¡Muy bueno, Pulpo! ¡Muy bueno, Pulpo! ¡Qué lindo es tenerte como operador, Pulpo! Bueno, Carlos, ¿qué te parece si vamos a, a escuchar una agrupación? A mí me encanta, me encanta esta agrupación. Se llama Conjunto Falopa, me encanta... Y vamos a escuchar milonga, porque me encanta la milonga. Es una milonga paranormal del el conjunto falopa. Caro, ¿te parece bien? Y nos despedimos del OPP, pero no del servicio humorístico que continúa después de la canción. ¿Te parece, Caro? Dale, buenísimo, brudo. Milonga paranormal. Nado abducción satelital, Milona como te odio, Milonga Paranormal, Nacida en vilas pasdes no conoce gran rabal Milonga de antenas verdes y de platos voladores De muy bajo presupuesto ya vendrán tiempos mejores Con versos de poca monta Escritos por cualquier opa que se acuerda Que se dice en el juego de la copa de la a la nave y volar, no te quedes con las ganas, milonga de los fantasmas y de galaxias lejanas, milonga que sabe y reina, milonga que lleva el centro de espíritu vagabundo, milonga de los espectros. me verás por la calle no me preguntes si existo milonga de los vampiros mi longa delantecri de esos nidos fantasmales desde el principio hasta el fin mi longa ausito de lobos y el vibrar del terebin. milonga para olvidarte mi longa paranormal un medio me la ha dictado a atención satelital de zombies y de difuntos que vienen a hacer el mal mi longa como te odio mi longa paranormal talleres en el olga talleres en el centro social y cultural Olga vázquez los jueves a las 4 de la tarde Dibujo a las 8 de la noche. Poesía. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural 60 entre 10 y 11. Radio Nauta. En un dial expansivo. SH SH Servicio Humorístico Continuamos en el servicio humorístico luego de este pasaje de Eugenio y Caro que vinieron a saludarnos ¡Qué pila que tienen esos chicos, perdeo! Es increíble, es, es increíble como hicieron de noche el estudio. Eh, mucho calor ahí, eran dos personas y sin embargo, bueno... Ya se eh, fueron, salieron Llegaron con mil cosas y ya desaparecieron. Sí, sí, salieron todos transpirados, bueno, no sé. Eh, distintas maneras de hacer radio, ¿no es cierto, Juan? Sí, sí, la verdad, Carlos, me parece que te tira onda igual, ¿eh? Tenemos eh, un testimonio muy antiguo de un piloto alemán que ve un justamente un ovni Eh, en, en pleno en pleno vuelo y un aviador alemán un aviador alemán y esto así está está esta aviación esta comunicación del piloto hacia la torre fue interferir fue interfiriendo una radio y quedó gra, el registro de esa de esa comunicación en una radio en alemania conseguimos un traductor que es excelente así que si te parece vamos a escuchar eh, ese testimonio Das can, back, name, is Base, aquí la base. Aburico con torre de control. Das can, a balsa, las nubes que puedo observar. Das to best, snake, like fish, kichipu, kichipu. Un sol que brilla lo alto. You snipe the uh, isnap news the do, do, veo un pájaro que cruza el aire That's good. That's good. parece una golondrina que se ha perdido de su grupo like de golondrinas altitud 77 pies Temperatura menos 10 grados no Un poco famélico me encuentro no, no ¡Para Ahí veo pasar el otro grupo de golondrinas Creo que van en al encuentro de la golondrina que estaba sola ¡Ah! ¡Grabbe de mal! ¿Puedo divisar un objeto a lo lejos? No estaría siendo un avión, no puedo darme cuenta. ¿Control me escucha? Me gustaría poder traer a mi hija para que conozca que la tierra de vista desde el cielo Creo que me estoy por resfriar Ya han pasado dos horas de que estoy divisando este objeto los controles vuelven a estar en una apariencia normales me quedé sin nafta eh, sin nafta se me apagaron los dos motores Estoy cayendo al vacío. Por favor que alguien me salve. Trataré de caer en una escuela, así le ponen mi nombre, cambio y fuera. 106.3 Radionauta Ahí escuchábamos este testimonio de un aviador alemán muy frío, ¿no? Estaba... Qué difícil debe ser traducir el alemán Debe ser muy difícil eh... Buen trabajo de producción eh, ahí. Sí, yo quiero felicitar a la, a la producción que se ha jugado ha conseguido unas perlitas que realmente ahí están esos aplausos dedicados para, para ellos y ellas Bueno, Juan, ya nos tenemos que ir porque llega a otro programa que se llama Cumbia Masiva, es pero cumbia masiva. pero tenemos algo más, una pequeña pastilla más, una historia tierna de este personaje que, que tanto nos conmueve, el osito Ribotril. Este este osito que vive en una ciudad y no en un bosque, este osito que bueno, tiene que recurrir a cierta a cierta farmacología Para apalear un poco sus, sus síntomas apa, depresivos. Apa. Así que ha sido un gusto, Juan, compartir el aire contigo. Un gusto, Paulino. Y nos veremos en el próximo especial del servicio humorístico. Dale. Adiós. de la del osito Ribotril y su mágico mundo y animalitos. Pero la pucha, es sábado y la alarma me quedó configurada de la semana. Encima, ahora que me desperté no tengo nada de sueño. ¡Qué bárbaro! Bueno, mejor me levanto y me hago un té verde. De paso, pongo la tele así me quema un poco más la cabeza. Ah, pero antes mis pastis mañaneras. Ah, ahora sí, ya soy un perfecto idiota que no procesa los sentimientos. Psicomatiza y entonces los médicos deciden que lo mejor es sacar carpete y medicar. Seguimos en vivo y en directo. En los últimos días, los vecinos de Magdalena están desconcertados y muy preocupados debido a la presencia de una misteriosa luz verde en el cielo que hace su aparición en horas de la noche. Cientos de vecinos aseguran haberla visto e inclusive han log logrado grabarla desde diferentes puntos del distinto. ¿Será verdad eso? Voy a llamar a Franco, el elefante manco. A ver si quiere venir conmigo a visitar homens en Magdalena. Entonces, el osito Ribotril empezó a deambular por la casa buscando el teléfono, el número de teléfono, sin saber qué estaba buscando, bailando un rock y llorando, ya que las pastillas que estaba tomando eran nuevas y no sabía bien cómo llevarla. ¡Hola! ¿Hola, Franco? Sí, ¿quién es? Adivina Fuuu, Josefina, Fuuu No María, Fuuu No Marta, Marta No, acaso tengo voz de mujer No, tenés voz de... Fuuu Pará de llamarme basura, si no te vas por el fuego a casa pedazo de mierda, Fuuu ¡Fu! Pará, pará Franco, soy yo, el osito Ribotril Ah, el gil Ribotril, Fuuu Cómo no voy a hacer si quién sos, si sabés que con los nervios de punta, ¡Fu! ¿Y, ¿Y qué pasó al final con las flores de Bach? Bien, mene, bien. Pero son caras. lo alternativo es para lo que tienen Guitosito. Es así, es una vida de mierda. Bueno, bueno, yo te llamaba para hacerte una invitación. Para que nos relajemos y lo pasemos lindo. A ver, sí. ¿Te parece ir hoy a la tardecita para pagar arena y quedarnos a la noche para avistar ovnis? Uy, me encanta, me encanta. Además, allá hay un vigilante que se la tengo jurada. ¿Te molesta si llevo el arma y dos granadas? Sí, me molesta, porque vos tenés que dejar de alterarte tanto. Está claro, vamos a ir allá con unas reposeras, con el equipo de mate, con nuevos binoculares y nada más. Nada de armas ni de drogas no legales. Todo legal y con receta archivada. Tampoco vamos a andar tomando Refrea Plus. Dale, sí. <risa> Dale. Sos un lococito. Bueno, entonces a las seis de la tarde paso por tu y vamos. Excelente, elefante. Excelente. Entonces, cuando el osito empezó a pensar qué cosas tenía que llevar a esa aventura, se quedó dormido. Pasa que no había leído bien el prospecto de las pastis. Y resulta, antes de tomarlas, había que comer algo. Y él solo desayunaba con un té verde. Se despertó con el sonido del timbre de Franco, el elefante Manco, que venía a buscarlo para salir. Así que no pudo preparar nada, solo agarró las llaves del auto y salió. Posito. No me entra el cinturón. Bueno, elefante franco, agárrate fuerte porque además estas pastis nuevas me dan sueño y Dos ambulancias y un camión de bomberos vinieron a su auxilio Por eso es importante recordar Los antidepresivos son muy buenos porque ayudan a no pensar en las cosas que te hacen manejar. Pero si vas a manejar, tenés que leer el prospecto Esto fue un aporte del Servicio Humorístico de Radionauta